Centro Cultural Ochava Roma. Cultura, educación y comunicación comunitaria. Bienvenido a u s Show. Un programa con mucha alegría y diversión.

Bienvenidos y bienvenidas a Good Show. Arrancamos con este quinto programa del año. Soy Cele y estaré condicionando con Vale. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Me alegro. Bueno, como siempre, continuamos con el programa de todos los miércoles de 4 y media a 5 y media por Radio Ochava Roma 107.1. Y también nos pueden encontrar en nuestro Instagram como Radio Good Show. Y en nuestra biografía van a encontrar el link para poder escucharnos en vivo.

Empezamos con Pame y su columna de efemérides. Bueno, hola, Pame. hola Cele, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Hoy vamos a hablar、eh, del 5 de mayo, que fue el lunes. Sí. sí. Este 5 de mayo se celebró el Día Mundial de la Higiene de Manos, con la finalidad de concientizar a la población acerca de la importancia de mantener una adecuada y correcta higiene de manos para prevenir enfermedades e infecciones transmisibles.

Lavarse las manos correctamente es una de las formas más simples y efectivas de proteger tu salud y la de los demás. Al convertir este hábito en parte de tu rutina diaria, puedes prevenir la propagación de gérmenes y enfermedades.、Eh, Vieron que siempre decimos de esto, de la importancia de lavarse las manos cuando、sí. vamos a cocinar, antes de comer,、eh, al salir del baño, sí. ¿sí? cuando vamos a manipular cualquier tipo de alimento. Así que, bueno, nos estamos cuidando a nosotros mismos y a los demás también.、Sí.

Bueno, y todos los años hay un lema, ¿sí?、Uh -huh. eh, como una propuesta ¿sí? para concientizar. Y este año el lema es: Guantes a veces, higiene de manos siempre. Este mensaje busca concientizar sobre el impacto ambiental del uso innecesario de guantes. Por ejemplo, los guantes de nitrilo, los más usados durante la pandemia, tardan más de 400 años en degradarse.

Así que bueno, esta,、eh, el lema de este año es eso: que los guantes sean utilizados solamente cuando es realmente necesario y si.、Eh...

Eh, en, digamos,、eh, la importancia del lavado、sí. de manos, ¿sí? ¿sí? Que podemos trabajar sin guantes, pero con manos limpias. Tal cual, podríamos、sí. decir que el lavado de manos también como que se profundizó más después de la pandemia.、Uh -huh. Sí, sí antes tal cual. Quizás nos lavábamos las manos,、sí. pero después de la pandemia,、uh -huh. como que nos agarró como un miedo y、sí. era todo el tiempo este lavado de manos. Sí. Sí, como que vimos realmente la importancia, que parece algo tan simple, pero es muy importante. e r a e l c o l e g i c é también. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, p a m e a por esta、uh -huh. columna. De nada.

Bueno, continuando en este primer bloque,、eh, vamos a seguir con, con AU y noticias de la semana. ¿Qué tenés para nosotros, AU? Hola, ¿qué tal a todos? Hola, ¿vale? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos?、Hola. Bien, mu muchas gracias. Acá estamos,、eh, ¿cómo es? Les voy a contar esta vez sobre los sismos. O mejor dicho, lo que ha pasado en los últimos días con respecto a los sismos. En los últimos días se registraron dos sismos muy importantes.

El primero fue el día viernes en Chile, pero se sintió hasta, hasta Argentina, por lo cual se evacuó Tierra del Fuego por precaución. En ninguno de los países hubo heridos ni daños estructurales graves. El segundo sismo、uh -huh. fue de magnitud、eh, 5.1 en la escala de Richter. Richter o sea, se registró este lunes a las 6:46 de la mañana en el norte de Chile.

El movimiento fue percibido en Argentina, especialmente en las provincias de San Juan y Mendoza. Claro,、sí. porque están más cerca de, nada, de la cordillera. Gracias a Dios nosotros no lo sentimos.、Sí. Porque imagínense... Acá no, yo no sentí nunca nada.、Uh -huh. Así que no, no sé. Imagínense en estar en un lugar y sentir que se te m u e e l piso. La verdad es que、sí. yo no pasé por eso y no quiero pasarlo tampoco. Bastante no, traumante. Yo l o escuché cuando tenía como dos años. Hay un territorio más grande. Igual mi mamá me contó la historia.、Uh -huh. Te mandé eso.

Era joven, como tiene 17 años, hace temblor más. Un Anhelaz, temblor. Un temblor. Y habrá、bueno. estado en alguna de esas provincias cerca、mm. de la cordillera. Bueno, por suerte fue solo un susto y sí, no hubo、bueno. que lamentar algunas de estas pérdidas sí, materiales sí, o, sí. o humanas.、Sí. Y bueno, y también estábamos comentando que un notición de la semana fue ayer el paro de colectivos. Sí. sí.

Paró Santa Fe, nos sí, paró. Nos, sí, no. Teníamos que ver qué hacíamos, cómo nos movemos, si、sí. íbamos caminando la bici y ¿todo?、Sí, todo. Improvisar cómo llegar al lugar que teníamos que llegar, sea al trabajo o bueno, los distintos compromisos. Tal cual. Y sumándole a esto del paro colectivo, una nueva,、eh, con respecto a los colectivos, ahora tenemos una nueva línea en la ciudad. La, la línea número 22, que conecta al oeste con el este. Ajá.、Sí.

que fue, Era algo muy pedido por los、sí. vecinos de, de esos barrios de esa zona, porque por ahí,、eh, qué sé yo, vivís en Guadalupe y querés ir,、eh, no sé, a, a Don Bosco y no tenés un colectivo、no. que te lleve y no es tan lejos.、No. Así que bueno, apareció esta línea nueva 22, esperemos que perdure en el tiempo、sí. que conecta la ciudad. Y bueno, y nos reíamos también porque dijimos、eh, empezó el lunes y el martes ya hizo paro,、sí. pero bueno.

Eh, cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, y otra cosa que estuvimos hablando fue、sí. la tormenta el otro día. Sí, la tormenta, sí. Ese rayo que nos despertó a todos a las 3 de la mañana. Sí. ¿Ustedes a dónde estaban? Bueno, estaban durmiendo, me imagino. No, yo no pude dormir. ¿No pudiste dormir? No. Yo, yo sí, ¿eh? la verdad, estaba durmiendo, pero aún así, de vez en cuando escuchaba. Casi. Era un estruendo, sinceramente. Era una.

No sé si decir una bomba porque sería exagerado, pero. Y no sé si exagerado porque.、Pero、parecían el, explosiones. Le, el、sí. estruendo fue realmente bastante enorme. Sí, se estrujó. Y、escuchó. fue tres veces para mí, o cuatro, no recuerdo bien, pero para mí fueron casi cuatro. Pero.

Fueron rayos que me pareció que habían caído directamente ahí en la、sí. calle donde yo estaba. Otra cosa que no estamos muy acostumbrados, entonces, bueno, llamó la atención de todos y nos encontró durmiendo. Entonces, como、cual? que el susto era porque estabas durmiendo, escuchabas un ruido y decías, ¿qué es esto? No, cuando en mi departamento, en mi departamento s i e m p r estaban e tres c u a t a s m a c u l a d a s vi a baño, tocaba la luz. La luz, y por ahí me daba de mi departamento, el a l e n t ó no anda.

Y a la quinta o me d i c u a r t o me vi, me volvió de la luz. Ah, por suerte, sí. sí. Hubo cortes de luz,、sí. calles con agua. Sí. Sí. Yo creo、sí. que más allá de los rayos,、sí. yo me desperté a las 3 de la mañana porque no pude dormir después de esto. Pero era como flash, flash, flash todo el tiempo. <risa> o sea, las、sí. luces y luces y luces.

También en María Selva, al norte, se cortó la luz. Yo que estaba despierto y me dormía l rato. Se cortó la luz en zona norte de María Selva.、Uh -huh. norte, claro. norte de la ciudad, sur del barrio. Así que bueno, por suerte también fue como una anécdota más de este martes revolucionado, ¿sí? Yo、eh, también tuve que a c u r r i r La ciudad. En tu cama. <risa> en mi, Bien, la ciudad, sin colectivos y con tormenta eléctrica. O sea,、si、yo tenía miedo, yo.

Yo siento mucho de tener miedo a las tormentas eléctricas. Igualmente, todo esto, pero amanecimos. Yo me desperté un sol que partía la tierra. Sí. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Sí. Yo、pues、me muero. Tenía como 5 años, me caí mal, me caí en la, en la cama. En la noche, cuando hice ruido, me d a tener miedo serio. Tres veces rayo, no puedo dormir. ¿Por、no、puedo, la tormenta? No puedo dormir.

Llega Flo y nos va a presentar la cocina del día. ¿Qué nos vas a preguntar a nuestro oyente s Flo? e n c u e s t a s sobre s i n z ó n de colón o miomba.

Bueno, los invitamos a nuestros oyentes. Si quieren votar en Instagram. Sí, si quieren votar a ver si, de qué equipo son. Tal cual, si quieren entrar,、eh, tenemos una historia donde hay una encuesta: si simpatizan para el Club Colón o si, o si simpatizan para Unión. Así que bueno, esperemos que voten y después l o vamos a debatir. Sí. Bueno, y nos despedimos de este primer bloque con la canción Tattoo Remix de Flor Álvarez, Lucra y Qué Locura.

Aunque haya amor, entre tú y yo ¿Cómo avanzar, si te despedirás? Lo intento otra vez, no te quiero perder No será el final, si aún te quiero encontrar

alegría y listos para continuar el programa.

con María y su c o l u n a de receta.、Eh, yo voy en el día de hoy voy a reemplazar a Agustina y、eh, nos dejó este riquísimo b u d í n de naranja y zanahoria.、Uh -huh. Bueno, te escuchamos entonces. Necesita estos ingredientes Con...、Eh, con.

Estos ingredientes salen dos budines medianos o uno bien grande. Ok. Necesitamos una zanahoria mediana,、uh -huh. una naranja, media taza de harina leudante, tres huevos, tres cuartas tazas de aceite, media taza de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla.

Unas picas de sal, dos tazas de azúcar impalpable, la esquiva el paso a paso.、Uh -huh, te escuchamos. ¿Qué le decimos a los oyentes en el paso a paso? Que, ¿Que tomen, tomen, nota? tomen nota de esto, porque esto se ve riquísimo. Número uno, rayar la zanahoria bien chiquita, rayar la piel de la naranja y juntarlo con la zanahoria.

Exprimir el jugo de esa naranja con pulpa y separarlo en un vaso.、Uh -huh. Número 2. Batir los tres j u e v o s con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que quede espumosa y blanca, más blanca posible.、Ajá. Número 3. Agregar la a g ralladura e g r a a r l del zanahoria y naranja. 4. Después de agregar el aceite,

Y Luego la harina número 5, por último agregar el jugo de naranja número 6, poner la mezcla en un molde mantecado y enharinado y llevar al horno. Bueno, me encanta esta receta, muy rica. Y la uno, s dejó algo, María, pero falta un paso más. Ah, Yo me adelanté, d i s c u l a Número 7, luego de media hora pinchar.

Con un palito o un cuchillo largo, y si sale seco, sacarlo del h o r n o Ok, entonces media hora más o menos de, co de cocción. Sí, aproximadamente. Ok. Acá la g u a nos dejó un agu tip.、Uh -huh. Desmoldar en frío para que no se desarme el budín. Queda bien conglaseado. Ok, nos dio otro agu tip que si queríamos, nuestros oyentes pueden comerlo también conglaseado.

Bueno, muchas gracias por traernos esta receta. A mí, la verdad, es que el día está para acompañarlo con、sí. un buincito. d ¿eh? ¿Con matecita? Con matecito, olvídate. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con Flor y su ¿Por? columna de fútbol. ¿De qué vamos a hablar? De Colón. Bueno, primero vamos a hablar de Colón. ¿Con qué equipo jugó Colón en la última fecha? Estudiante de Río Cuarto. ¿Cuál fue el resultado, Flor? Perdió como 2 a 1.

Perdió 2、no, a 1. Ay, Flor, ¿por qué Flor? Basta, necesitamos salir de sí, esa、sí. zona. ¿Por necesitamos una suerte. De, de, de Colón, ¿por qué? Tal cual. Bueno, y nos trajiste algunas noticias de Colón, ¿o no? Colón、okay. perdió y lleva como 6 partidos y perdió. Perdidos. 6 partidos perdidos, Flor. No. no tenemos chance. No te, mira, el 7 es mi número de la suerte. Esperemos que el séptimo sea、sí. de la suerte y、no. ganemos. Y gané sí, g a n e la última vez. Ojalá.

Bueno, y nos trajiste una noticia más, más, más alegre, me parece. Sí, Colón cumplió. ¿Qué dice acá? 120 años. 120 años y los hinchas caminaron desde el Puente de Colgante hasta ese club. Bueno, es una caminata muy famosa que se hace todos、sí. los años por, los、eh, por el cumpleaños de Colón. Sí.、Y、salieron desde el Puente Colgante y fueron todo por Alema hasta el club. Sí. sí. Y tratan de estar a las 12 en el club. Sí.

Bueno, eso es algo que ojalá que nos motive y los、bueno. motive a los jugadores a, a, a ganar. A ganar. Bueno, y ahora vamos a hablar de Unión.、No. ¿Con qué equipo jugó Unión en la última fecha? Con el Negrano.、Uh -huh. ¿Y cómo fue el resultado, Flor? Empató como 1-1. Están teniendo un poquito más de suerte con... que nosotros. No ganaron, pero empataron、Unión. por lo menos.、Sí. Bueno, y nos trajo noticias de interés.、Sí. Vuelve Mandelón. Vuelve Mandelón a Unión.、Sí. Uh -huh. ¿Y qué otra cosa?

Unión hoy juega en Santa Fe por la Copa Sumericana a con Palestinos. Bueno, Unión va a estar jugando en la ciudad. Sí. Entonces les decimos a nuestros oyentes que, bueno, seguramente la ciudad esté un poco más revolucionada、sí. porque nos viene a visitar un equipo de fútbol. Sí. Con palestinos de Santiago de Chile, no confundir con de los palestinos de la, del país palestino.、Uh -huh. Bueno, y ahora, siguiendo c o n la consigna del día, vamos a dar un poquito de los resultados sí, vamos de Instagram. Sí, a h o r

Bueno,、eh, ¿cuántos votos CL hay? Cuántas, ¿Cuántos radios oyentes votaron a Colón? 10 votos. ¿Y Unión? 4. Bueno, por ahora nuestros、vamos、oyentes ganando, son los de Colón, entonces. Sí, vamos ganando, Colón. ¿Vos, CL, a, a quién más es hincha? A Colón, no, obvio. Todo el a b i e r t también es de Colón. Toda mi familia son de Colón. Excepto、no, es mi, mi, no, no. mi primo, que es de Unión. Ajá, bueno, ese, ese no. Mi primo sí, no, no Unión sí, no. Sí, ¿Vos, sí. María, a quién más es hincha?

Yo simpatizo más para el lado de colores. Muy bien. Bueno, gracias por, por estos comentarios. Gracias, Flor.、No. Sí. Y ahora llega c e l e que nos presenta la columna de cine. Ah, quería agregar algo más de cine. Porque viste que, yo, que, que acá dice l i l o y Stitch.、Ajá. Pero、ah, otra cosa más que quería sumar. Mañana, mañana, mañana se estrena.、Eh, mañana será muy bonito. En realidad, mañana se estrena.

Mañana se estrena, mañana será muy bonito de Carlos o G. Ok, entonces, bueno, que anoten nuestros oyentes o que se ponga la alarma por estar interesados. Sí, que se anoten, que se anoten, es, es que mañana se estrena, que estén atentos al. La, que, que estén, la, atentos, que a estén atentos. Bueno, ¿y qué nos trajiste de Cine c e l e Y ahora te traje una nueva, una nueva que se va a estrenar el 23 de mayo. Es de l i l o y Stitch Live Action.、Uh -huh. e l l i v e a c t i o n de l i l o y Stitch.、Ajá.

Es una película aventura y comedia. Se estrenará el 23 de mayo de l 2025 en Cima en la Ribera.、Ajá. Ya con la Mechi ya la estuvimos, la estuvimos viendo en el, el, el, el cine mar que está. Así que. Qué lindo. ¿A vos te gusta esa p e l i Me encanta. Así que la voy a empezar a ver ahí con la Mechi. Así que. Su duración es de 1 hora 48 minutos. La película está, cuenta la historia de un vínculo formado entre una niña humana solitaria llamada Lilo y un extraterrestre parecido a un perro llamado Stitch.

Que está diseñado para ser una fuerza de destrucción, perseguir a los extranjeros, los trabajadores sociales y la idea del vínculo de la figura familiar en el proceso. Esta película es de c i e n c i a f i c c i ó n y comedia estadounidense, dirigida por Dean Fletcher Cam y producida por d a n l i n n y Jonathan Ehrlich, con el escritor y director de cine original Chris Sander, interpretado por la voz de Stitch.

Ok, a mí me gustaría tener un Stitch. ¿A vos te gustaría? Me encantaría. Al... Yo también quería uno para mí. Una mamaleta, no me g u s Claro, un Stitch, un extraterrestre, alguien que te haga compañía.、Ah, me encanta, me en los momento s que estás sola. Claro, tal cual. Bueno, la verdad es que es muy interesante esta película. Después, si la vas a ver, nos chusmeás. Sí, obvio. ¿Te parece? Sí. Bueno, y ahora nos vamos a.、Eh...

Ah, Después de, de ese año, volvieron los piojos y, está, y la están rompiendo en todos los recitales. Nos vamos a la pausa con la canción Como Ali. Ver la nueva sensación, la nueva generación es un salto, es un r e n d e c i o

Para continuar el programa.

Hacer Bloque con n a u s t i y su columna de mitos y leyendas. Hola, queridos oyentes, de nuevo.、A、esta vez les voy a traer lo que es habitual para mí. Les voy a traer una leyenda muy poco conocida: la leyenda de El Piazza, dragón pájaro devorador. Y le dice así: Masatoga había crecido escuchando historias sobre el Piazza. Recordaba a su abuelo junto al fuego, relatando una y otra vez la espantosa leyenda.

Todos los Illinois temían al, al horrible dragón pájaro que comía carne humana. Medía nueve metros de largo y tenía inmensas alas con plumas y una cola interminable que culminaba en dos aletas de pez, cuatro patas con garras y un horrendo rostro humano con barba. Los ojos rojos, las astas retorcidas, los colmillos inmensos.

Se decía que antiguamente s o l o comía venados, pero cuando otros pueblos quisieron dominar a los Ilini, los nativos del lugar, hubo una lucha cruel. Muchos hombres murieron y sus cuerpos quedaron amontonados a la vera del río Mississippi. Fue entonces cuando el dragón probó aquello que se le brindaba en cantidad, o sea, en abundancia, y a partir de ese momento la carne humana fue su único alimento.

Todo esto sabía Masatoga, y aún así se había ofrecido como señuelo para tenderle una trampa al dragón. Cuando el monstruo se acercara a devorarlo, los demás guerreros, escondidos entre los arbustos, lo atacarían. Era el momento. Masatoga estaba aterrado, pero no podía echarse atrás. El día se transformó en noche y una nube espesa se dibujó en el cielo. El Piazza.

Venía dando gritos escalofriantes, con la boca z abierta que exhalaba un vapor oscuro. Los guerreros dispararon sus flechas envenenadas y luego se abalanzaron con cuchillos. En cuestión de segundos, el espantoso dragón había sido cortado en mil pedazos. Masatoga observó la sangre oscura que se derramaba en las aguas del río. Algún día, ya anciano, contaría su propia historia junto al fuego.

¿Te n e s alguna acotación más que nos q u i e r a s dar? Esa es la leyenda.、Uh -huh. Bueno, y sí, tengo una información adicional que dice así: Dale, te escuchamos.、Sí. El dragón del Mississippi, leyenda norteamericana.、Hola. Es una leyenda norteamericana. El Piazza, o pájaro devorador de hombres, es una criatura mitológica venerada por los pueblos originarios del estado de Illinois, en, en Estados Unidos.

Según la leyenda, este gigantesco ser, que es mitad hombre, mitad dragón, se, alimentaba, se alimenta especialmente de niños que no fueron bautizados. El mito tiene su origen en el hallazgo que hizo en 1673 el sacerdote jesuita Jacques Marquette, una figura tallada sobre la roca, o sea, una piedra, junto al río de, del Mississippi, que representaba.

A un gigantesco y escamoso dragón con alas y garras, rostro humano, barba y astas de ciervo. Esa es la información, original, esa es la información adicional para ustedes, oyentes.

Bueno, la verdad, ¿alguno conocía esta leyenda? No, no, no. yo tampoco. ¿Me y t a m da un poco que e s c a l o f r í a Sí, y aparte no sabía que los, la, los dragones podían no, tener cara humana. O sea, para、no、mí esto es todo nuevo. Es porque cada uno, no todos los dragones tienen cara humana.、Uh -huh. En realidad, este, digamos, igual que todos los dragones, es un dragón único. Cada uno es único e irrepetible.、Uh -huh.

Y tampoco sabía que los dragones tenían nacionalidades, o no sabía que había dragones americanos o、no. otro tipo de dragones.、Uh -huh. Algo así serían como los dragones de. de cómo entrenar a u dragón, que hay varias especies, ¿no? Exactamente. Pero mayormente para distinguirlos se puede clasificar entre dragones de occidente y、uh -huh. los de oriente. Ok, bueno, muchas gracias por toda esta columna increíble. <risa> ¿Sí? No hay por qué.

Y para la próxima vez que, que estemos aquí, te traeré una leyenda aún más impresionante que esta que acabo de contar. Hasta entonces, espero que les haya gustado y muchas gracias. Continuamos con, con Santi y con su columna llamada Los Multiversos de Santi. Hola, ¿qué tal, Celés? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien, también.

Hoy les voy a hablar del avance en la clonación de animales extintos. Es el título de esta. Es diferente a las que traje de los videojuegos. Desde 1996, que la clonación d e animales dio un salto cualitativo. Con la primera hembra animal ovina clonada con éxito, la oveja Dolly. Se había tomado una célula mamaria de una oveja raza fin d o r s e t A través de la transferencia nuclear de células somáticas.

La célula fertilizada fue transferida a un óvulo no fertilizado al que se le había extraído su propio núcleo. Este óvulo reconstruido fue entonces estimulado químicamente para que comenzara a dividirse y se implantó en el útero de una madre sustituta. El nacimiento de Dolly demostró que el material genético de una célula adulta podría ser.

Especializada y reprogram reprogramarse para crear un organismo completo. Esto abrió un debate entre la comunidad científica y social sobre la biología y la biogenética. Tras el éxito de Dolly, científicos de todo el mundo es utilizaron esta técnica para clonar una variedad de especies entre ellas: ganado, vacas, cerdos, cabras y búfalos.

A fin de generar mejores productos provenientes de este tipo de animales, como mejor leche, mejor carne, lana y cuero, mascotas, gatos y perros. Principalmente la clonación de mascotas ha generado un debate por el hecho de dueños as para reemplazar a estos animales queridos. Animales de laboratorio, ratones y conejos. La clonación.

Permite clonar estos tipos de animales para reducir la variabilidad en pruebas y estudios. Animales salvajes y en peligro de extinción: lobos, coyotes, g a u r un tipo de bovino asiático, muflones europeos y hurrones de patas negras. La clonación en estos casos son una herramienta muy útil para salvaguardar estas especies, aunque, aunque presenta desafíos significativos. Desafíos y avances en la técnica SNAC.

A pesar de los avances, la clonación mediante SCNT o SNEC en sus siglas en inglés sigue siendo un proceso in ineficiente. m u c h o s embriones c l o n a d o s no logran desarrollarse completamente. Las tasas de éxito suelen ser bajas.、Mm -hmm. Bueno, y ahora nos vas a contar puntualmente algo de la clonación, Santi. Sí, sobre el proyecto de clonación de lobos terribles o wargos Remolus.

Romu y Kalesi, 2024-2025. Ahí los explicaré más adelante, al final de esta columna, qué son los u a r g o s Llegamos ahora al fascinante caso de los l o b o s terribles Aenec. A. a e n o x i o n d i i u s Estos depredadores icónicos se extinguieron hace unos 13.000 años, al final de la última edad de hielo. En los últimos años, con el avance de la.

Paleogenomía, el estudio del ADN antiguo, se ha logrado secuenciar el genoma del lobo terrible a partir de restos bien conservados. Esto abrió la puerta a la posibilidad teórica de la desextinción a través de la clonación. En 2024 y 2 5 un, un equipo de científicos anunció el nacimiento de tres cachorros del lobo terrible s clonados: Remolus, Romu y c a l e s i Este logro.

De c o n c r e t a se representaría un avance científico sin precedentes. El proceso probablemente involucró la obtención de células somáticas, p r e s e r v i d a s de restos del oro terrible. El ADN de estas células se habría transferido a óvulos enucleados de una especie canido moderna, cercanamente relacionada, posiblemente lobos grises o perros.

Los embriones resultantes se habrían implantado en las madres sustitutas de esa especie. Bueno, escucha, Santi, yo la verdad que antes de que vos cuente esto no conocías, pero para una imagen visual del público, ¿cuáles son estos lobos? Bueno, para los que vieron Game of Thrones o traducir los Juegos de t r o n o s para, para ambas o s p r a a a m b traducciones de, Iberi de Península Ibérica y Latina, serían unos lobos gigantes que, que son como ficticios, pero que existen en el mundo fantasioso. O para los que vieron en Crepúsculo.

Son la transformación de Jacob y su manada. Esos lobos tendrían esa pinta de grandes.、Uh -huh. p e r o serían como lobos pardos comunes, también conocidos como lobos grises modernos. Esos los, son los lobos que están reviviendo. Sí, pero、bueno. estos son blancos generalmente. No son por a l m í n i m o s i n o porque eran así, se muestran en las fotos. Ada Short, R.R. Martin, creador de Juego de Tronos, que los puso como.

En el logotipo o el, o el lema de la casa de los Stark, de los del norte, los defensores de la parte del norte, en, se sacó una foto con los cachorritos y eso generó polémica porque hace años le dijo a sus, a sus seguidores de la novela, a sus fanáticos, si, si no terminaba la, la, los libros que le faltaban, él mismo se iba a autoencerrar en una cabaña en el bosque para terminarlos.

Bueno. Y la gente hubo polémica por eso. Bueno, muchas gracias por toda la información, Santi. Mira, imagínate si no, no pudiéramos plena. Eso está muy, m u gusta. Sí, no. Bueno, muchas gracias. Ahora、no. vamos a seguir con María Isel y su columna de astrología. Sí, no, ¿Cómo no, andan? Bien. Bien, un qué? poquito cansaditas por el tiempo. Bueno, para, ¿qué nos trajeron para hoy? Para el día de hoy les preparamos presentando para la temporada de Géminis.

El aire fresco en el zodiaco. Estamos en la recta final de la temporada de Tauro, ese momento del año en que la energía nos pide bajar un cambio y paciencia. Pero a la vuelta de la esquina, el 21 de mayo, el Sol entrará en Géminis y con él cambiará el ritmo y el humor del cielo. Géminis es aire, movimiento, ideas.

Palabras curiosidad: Si Tauro nos ayuda a estabilizar, Géminis nos invita a fluir. Les dejamos algunos tips para que se preparen para la temporada de Géminis. Número uno: Desintoxicación digital. Géminis es el signo de la información, y si bien vamos a estar más inquietos y con ganas de comunicar, también es fácil.

Sobre recibir el ¿no? ¿Cómo es? Sobrecargarse. sobrecargarse, reducir el tiempo en pantalla. Y tenemos otros tips que van acá. Otros tips, digamos, de, de, de Géminis.、Eh, em, empezá una lista de curiosidades. Eso está bueno. Todo lo que te intrigue, aunque sea un detalle mínimo, notalo. Géminis ama aprender por placer.

Esta lista puede ser la semilla de las lecturas, charlas o incluso proyectos nuevos. a q u e están incursionando en los proyectos nuevos que quieran hacer. Que no se les escapan las ideas, entonces、sí. que anoten todo. Sí. Anotar. Libera tu agenda. Tiene que liberarse de todas esas presiones. La temporada de Géminis nos l a muy bien con la rigidez. Deja algunos espacios libres para lo inesperado. Encuentros ideas escapadas. Por ejemplo, algo inesperado que te suceda, puede ser. Tal cual.

Revisa tu entorno social. Gemi es un signo de, la, de red de las palabras que circulan. Anímate a abrir nuevas conversaciones y, si hace falta, a cambiar de canal. A nuevas conversaciones, a todo lo nuevo que viene, digamos. Todas las nuevas a m i g o s que puedas como tener. Como dejar atrás lo viejo, lo sobrecargado y relajarse un poco más. Claro, sea, no、sí. sé si la palabra es dejar atrás, pero sí fluir un poco más. Dejar、mm. como la puerta abierta. Ajá,、sí. algo así. Eh. eh

Arma un pequeño ritual de bienvenida. Otra cosa que también está b u e n o Puede ser tan simple como escribir una carta con tus e x t e n s i o n e s para esta nueva etapa. O un, eh, eh, escribir las metas, digamos, en esta nueva etapa de, de, tu, de, de con todos los que quieras hacer. Como proyectarse. Con proyectarse este año. Prender una vela amarilla.、Eh,

Color de Mercurio, planeta regente de Géminis, o simplemente salir a caminar sin rumbo con música. Está bueno salir a caminar inspira con música inspiradora y lo más importante es marcar el cambio. Lo importante de Géminis hoy es marcar el cambio, de, de hacer cosas nuevas y de prepararse para lo inesperado. Tal cual, bueno, espero que nuestros oyentes hayan escuchado o anotado todos estos tips que les trajeron ustedes. si,、sí. Y más que estamos en la época de cambio, que de acá a 19 años va a seguir a Acuario.

Que es el signo de los cambios, que e n r en、Red、Urano, no digo en Plutón, perdón, que es el planeta de los cambios también. Así que habrá energía de cambios grandes.、Y、la última vez que estuvo fue en la Revolución Francesa, del, del 78 al 98 de 1700. Bueno, muchas gracias por la columna de astrología.

atención a los fans de bad b u n n y el cantante anunció、eh, su show en river plate para 2026 la de hipótico anunció que a, habrá un metal para ver tu vida si a r o r a m á n gusto que da en el、m、de gran hermano en un versus contra luz

Lo mató. Ángela Leiva le escribió un tema al Chelo w a i t m a n tras su escandalosa separación. Valentino Merlo quebró en llanto al anunciar el show más importante de su carrera. Hará un Movistar Arena. Último momento. Se confirma. Pestañela y Tiago de l Gran Hermano ya están juntos, pobres las babies. El lujoso viaje de la China Soares y m a u r i Cardi a Miami. Compras y regalos carísimos y anillos de compromiso.

Confirmado, Franca con la pinto. El nuevo piloto titular de Alpiel. Lady Gaga hizo un multitudinario recital gratuito en Río al que asistieron dos millones de personas. Benjamín Vicuña, Nicole Neumann, Vizarra y Oriana Sabatine se hicieron presentes en el Gran Premio de Miami en la Fórmula 1. Se confirmó, se separaron Gabriel Azari y Rulo e s c h i j i m a n

e m m e v a l u n a y Camilo re re renovaron los votos tras cinco años de casados.、Ah.

We're レイン Somos payasos n o ponemos la mares! No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos

<todos> lados. me somos ponemos mares somos muchos、no、somos cos, estamos、no、somos muchos preguntas que de por payasos nos no no todo te reis pocos todos locos pero no no somos pocos la locos どこ o い o s、no

Nos llega Guille y nos cuenta cómo va a estar el clima estos días. Hola, Guille, ¿cómo andas? Bien, ¿y vos, Sile? Bien. Hola, soy Guille y les voy a contar el clima. Miércoles 7 de mayo, día de lluvia, la máxima de 24 grados y la mínima de 20 grados. Jueves 8 de mayo, tormenta s eléctrica, s la máxima de 24 grados.

La mínima de 16 grados. Viernes 9 de mayo. Parcialmente nublado. La máxima de 22 grados. La mínima de 13 grados. Sábado 10 de mayo. Día soleado. La máxima de 23 grados. La mínima de 13 grados. Domingo 11 de mayo. Mayormente soleado.

La máxima de 24 grados, la mínima 14 grados. Bueno, ¿tenés algo para decirnos? Sí. Dale. Miércoles, jueves y viernes va a estar nublado, pero sábado y domingo va a haber solcito. Bueno, eso es lo importante,、sí. me parece. Vamos a ver、sí. lo positivo. Sí. Más allá de las tormentas eléctricas y l a lluvias, á b a d o y domingo solían. Sí. sí. Tal cual.

Bueno, gracias, Guille, por la información que、no、anima.、Eh, ah, antes de que Guille se vaya, te quiero preguntar: ¿para qué club simpatizas, Guille? ¿Para Colón o Unión? Para Colón. Bueno, Santi, ¿nos querés sumar tu aporte? Para Colón también.、Uh -huh. Leandro, ¿para quién simpatizas vos? ¿Para Colón o para Unión? Para Unión, para Unión. Uno de Unión, apareció uno de Unión en el grupo. <risa> bueno,、eh, ahora llega María para despedirnos con una sonrisa. Sí, mis queridos oyentes.

Para el día de hoy les traje. ¿Qué hace un loco golpeando un reloj? ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Qué hace? Está matando el tiempo. <risa> <risa> Acá tengo otro. Dale, te escuchamos. La madre le pregunta a su hija: ¿En qué se parece un alienígena al fin de semana? ¿En, ¿En qué? qué? ¿En qué? En que los dos se van volando. <risa> <risa> tan cierto, María, tan cierto. Cierto.、Chiste. Sí.

Ahí el tercero y el otro. Un niño le pregunta a su s padre: s Pa, papá, ¿cómo se llama a, a aquel extraterrestre que sale de la boca? Y el padre contesta: A. a Aliento. Ese es muy bueno,、ah. María. Bueno, muchas gracias、sí. por siempre despedirnos con una sonrisa.、Sí.

Muchas gracias. Muchas no, gracias. a usted y a todos mis queridos oyentes. Bueno, antes de cerrar el programa,、sí. voy a decirles cómo van las votaciones en el Instagram de、a、nuestros ver, oyentes. v o t o s p a r a Colón Y r v a r o s a ver. 12 votos g a n a n d o Colón,、uh, sí, ganando, Colón Ajá, Subió un p o o c más s n u e t r o oyentes s De Unión. n pero b u e n o i g u a ganó l Colón m e e Se ve n t q u e tenemos u h ¡Uh! h u e u h ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! h u o u h ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! h u a u h ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! h u a u n i ó n dijo、sí. Él apoya

Bueno, Así que、es. bueno, bueno vamos a, ya nos estamos despidiendo. Sí, ya nos estamos despidiendo.、Eh, vamos a saludar a c a i r o s a, a los oyentes, a a Belardo. A Velardo a Belardo para hacerlo el aguante. Todos los... Tal cual. Y a nuestros oyentes que、sí. nos escuchan de cuatro y media a cinco、sí. y media.、Sí. Gracias a ustedes.

Yo saludo p a r a toda la gente. El viernes, el 23 de, de mayo, es cumple a ñ o s mi hermana. Así que feliz cumpleaños.、Ah. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. l o s esperamos el miércoles que viene. Nos despedimos a este hermoso programa y nos vemos hasta la semana que viene. ¡Chao, chao! ¡Chao!

le s digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando v e r m ú con papa s frita s y good show.